Estás entrando en una zona diferente. La música empieza a sonar. El ritmo se apodera de ti. Tú, tú te dejas llevar. La música se mueve. Zona 69, zona 69. Bienvenido, bienvenida. Hola familia la ú s q u e a Raúl Fernández. Bienvenidos a la zona. Hoy te vamos a hacer bailar con los p e d a z o de temas que traigo yo por aquí. Bueno, bueno, te lo v a s a pasar muy bien, así que quédate aquí. Bueno, hablamos con unos chicos que se llaman Magnética. Te los presentamos hace unas semanas. e s t á n aquí hablando de un disco llamado m a d a b e l su primer disco. También te vamos adelantando que tenemos nuestra, nuestra lista final del año. Tú podrás votar por los temas que piensas que son los temas del año. En un ratito te cuento más, ¿ok? No te vayas. Se mueve contigo. Zona 69. zona 69. La música se mueve. Te presentamos lo nuevo de Enrique Iglesias. Esto se llama Harry b e a t Así suena en Zona 69. Bienvenidos. Bienvenidos. la zona 何だ <D> Con los 20 temas más sonados, los más escuchados, en definitiva los que más se hayan votado. ¿Cómo puedes votar por tus favoritos? Pues si nos escuchas a través de internet en el player, ves que a la derecha están las redes sociales, un poquitito más abajo ves Global Chart. Vota ahora, le das ahí y ya entras en el, la lista donde tienes los 60 candidatos y votas por tus 20 favoritos, como máximo 20, los que quieras si votas a uno o votas de uno a 20, los que tú quieras, ¿ok? Vas seleccionando ahí tus favoritos y tienes un pequeño player para escuchar un trocito de candidatos. ボタンを押さえた d このチャットを押さえたら、このチャットを押さえたら、このチャットを押さえたら、このチャットを押さ q た é más me da p e n た a r en ti en c a d た momento? sin c た n e x i ó n real d た b í parar sin m た s どうぞ。 Minutos hablamos con ellos. Magnética, aquí estamos un significante zona 69. Pero antes, vamos a presentar a un grupo llamado Super Ami, el grupo del argentino Sergio Gruber, guitarra, cantante y autor. Lleva, pues, por lo menos unos cuantos años haciendo sus temas, dando bolos y ahora e s t á empezando a surgir muy fuerte. Y ahora les conocemos aquí en zona 69. El descubrimiento, el descubrimiento 69. Esto que hoy se llama Baila, t e m a que e n g a n c h a la primera. どんできてこんどのときのおいしい t h e r e s no ゾナー69 Right now. Magnética, son un grupo madrileño formado por tres chicos: Axel, vocalista, Israel, el bajista del grupo, y d a v i l e que es con el que vamos a charlar hoy en Zona 6-9. d a v i l e bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? d a v i l e cuéntame un poco cómo empezó este proyecto, cómo empezó Magnética, cómo decidisteis comenzar este proyecto. Bueno, pues se puede decir que lo que es una balsa de magnética lleva ya muchísimo tiempo g e s t á n d o s e porque ya nos conocemos desde hace tiempo, hemos compartido. Pues diversas formaciones y también pues, proyectos individuales, pero lo que es Magnética como tal, pues nace de, de un viaje que hacemos en Inglaterra, una temporada que pasamos allí, y donde decidimos pues realmente afrontar un, un proyecto serio e intentar hacer algo en este mundo que es complicado. ¿Desde cuándo os conocéis vosotros? Pues no te sabría decir, pero prácticamente diría que seis años mínimo. Yo conocía a x e l desde hace tiempo, luego. Conocimos a Irra y, pues como te he dicho, llevamos un tiempo haciendo música y nos dio un poco la vena marcharnos a Inglaterra, desconectar un poco.、Uh -huh. Y bueno, allí es donde surgió la idea de, de Magnética como tal. El disco, vuestro primer álbum, se llama Maida b a l e ¿Por qué Maida b a l e ¿Por qué este nombre? Es el nombre del barrio en el que estuvimos viviendo.、Uh -huh. Es un sitio que llegamos de casualidad porque cuando n o s o t r o s marchamos para allá, pues encontramos. Piso ahí relativamente barato, pero luego nos, dejó, luego nos dimos cuenta de que el, el barrio en sí tenía mucho encanto. Es un barrio muy multicultural, un barrio con muchos contrastes. Y bueno, pensamos en no manejar a,、pues、a esa etapa que pasamos, todas las canciones que salieron de allí. Y no se nos ocurrió mejor nombre que ponerle que este. ¿Cuánto tiempo pasasteis allí? ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace un par de años, justamente antes de, de la grabación. Estuvimos cerca de un año allí en Inglaterra, y bueno, a la vuelta fue cuando ya nos metimos en el estudio y hemos estado bastante tiempo trabajando las canciones en Sonobox en Madrid. Y nada, la verdad es un tiempo que recordamos con bastante nostalgia, pero que pues consideramos que nos ha dado bastantes cosas. ¿Cómo se han compuesto las canciones de My d e b i l e Bueno, la base en ese aspecto la llevamos Axel y yo, lo que es el tema de composición, y r e p o r t a muchísimo también. Y la mayoría de las canciones que están incluidas en este trabajo se compusieron en, en Inglaterra. Han salido de experiencias pues, que vivimos allí, gente que conocimos,、eh, pues, situaciones en las que nos hemos visto metidos. Y la verdad es que la mayoría de canciones, pues, como te digo, se, se compusieron allí. Hay alguna que viene de tiempo atrás, que hemos querido recuperar, que nos ha acompañado siempre, como Enérgica, por ejemplo, es un tema que, que nos acompaña desde el principio. Y nada, queremos hacer letras cercanas e intentar contar cosas que nos pasan y tratar de, de que la gente se vea identificada. ¿Cómo componéis los temas? Pues la mayoría de canciones surgen en, por lo menos t e l o e s p e r a s o sea, n el momento. Incluso en el metro, incluso de viaje, sale algunas canciones. Pero lo que es el proceso, pues tanto va a ser como yo, en casa, la mayoría de temas están compuestos con, con una guitarra. Y luego, pues evidentemente se llevan al local y ya es trabajo de, de todos, pues darle s forma, participamos todos, o sea, no es un proceso cerrado, ni mucho menos. Y ahí está también, yo creo, la gracia, que cada uno aporta su visión de esto y se consigue pues, un resultado que nosotros consideramos que. Para nosotros, pues es bastante bueno.、Uh -huh. Aquel tiempo cuando estuvisteis en, en Maida Vale, en aquel barrio de, de Londres, si no me equivoco,、uh -huh. eh, sí. os inspiró mucho, ¿no? Para hacer las canciones de aquel disco, de este disco. Sí, la verdad que nosotros siempre hemos tenido cierta atracción por, por Inglaterra en sí. Antes de este, de este tiempo que pasamos, ya hemos estado allí, de turismo, de viajes, hemos estado bastante. Y no conocíamos m i d i a b e l fue a raíz de este tiempo cuando nos dimos cuenta de,、pues、de todo lo que esconde ese barrio. Es un barrio, pues como te he dicho antes, de muchos contrastes. Puedes encontrar t e、pues, mansiones de lujo al lado de, pues, de un puesto c a l l e j e r o cosas de este estilo. Y la verdad es que no, sí, tanto la etapa a nivel personal como lo que es el barrio sí, pues colaboró a que igual la inspiración llegara de una manera un poco más fluida de lo que puede ser aquí en Madrid. Estuvisteis allí,、eh, escribisteis canciones y dijisteis, vamos a hacer algo con esto. Y luego volvisteis a España. Y a partir de ahí, el, la grabación del disco ha sido difícil. Pues también ha sido un poco mágico, porque nosotros no teníamos una idea predefinida de lo que queríamos hacer con esas canciones. Simplemente nos dimos cuenta de que pues, eran canciones que tenían mucho sentido para nosotros. Y a la hora de volver a Madrid fue cuando. Decidimos realmente que queríamos hacer algo con ellas y buscando estudios, pues llegamos a Sonobox con Javi con Manu, nuestros productores, y nada, encantados. El proceso ha sido pues mágico, como te he dicho, porque ellos se han ido involucrando muy poco a poco en el proyecto, pero ahora se han metido de lleno con nosotros y para nosotros es un auténtico placer que, que nos estén acompañando.、Mm -hmm. Javi Carretero y Manuel Comenero, los, los productores de este disco. ¿Cómo ha sido la grabación con ellos? ¿Qué os han aportado a vuestra música? Pues para nosotros ha sido un n o t a n t i c o lujo. Ellos son pues, dos personas estupendas y aparte, dos profesionales con muchísimo tiempo ya en esto. Nos han sabido, nosotros tenemos una idea muy clara de lo que queremos hacer, pero sí es cierto que ellos nos han sabido guiar y conocen caminos que nosotros desconocíamos. Nos han ayudado mucho a la hora de. De tener un poco de disciplina a la hora de trabajar, nos han guiado un poco en algunas cuestiones que、pues、a nosotros igual estamos un poco más centrados, los músicos en sí, en mirarnos al ombligo.、Uh -huh. Y hay muchas cosas que no. Pues que pasamos por alto, pero s o n dos personas como yo, pues, como te digo, ha n sido una parte muy fundamental de eso. Y nada, esperamos seguir trabajando con ellos. ¿Habíais tenido contacto con, con el estudio antes de grabar el álbum? Eh, no, no.、Eh, Fue casualidad, una de las mejores casualidades que, que hayamos podido tener. A la hora de buscar estudios, estoy embarajando muchas posibilidades, pero i g u b o algo cuando llegamos a Sonobos que fue distinto, se puede decir. Decidimos quedarnos con ellos. Ellos en un principio iban simplemente a grabar el disco, no iban a producirlo,、uh -huh. ni siquiera iban a meterse de lleno en ellos. Lo único que fueron viendo les fue gustando. Las canciones que llevamos, la propuesta les parece interesante y h a s t á a día de hoy. Te va a doler porque otra vez forza el cerrojo, maldices golpeando la puerta. Harás llorando la maleta para salir lejos de aquí. No es malvado. メガネディター、ナストフィート、Centro Comercial。 contado en, en este disco, aparte de vosotros tres, habéis contado con Juan Carlos Cárdenas y con Daniel García、eh, en guitarras y batería. ¿Contaréis con ellos en los directos también? Sí, estamos ya trabajando, estamos preparando lo que viene a ser toda la gira de otoño y ellos han colaborado mucho también en, en lo que es la grabación del disco y sí, nos están acompañando en todos los directos que tenemos, que tenemos en mente. ¿Cómo os habéis planteado que sean estos, estos directos? ¿Van a ser más movidos? No sé. Sí, sí no, siempre hemos querido dar un poquito más n o de lo que se puede encontrar en el disco. El disco para nosotros es un disco agradable de escuchar, es un disco en el que se puede encontrar un poco de todo, pero sí es cierto que queremos que los directos sean bastante más potentes, de hecho, están siendo así.、Eh, no pierden en ningún momento el sentido de las canciones ni pierden la esencia, pero son canciones. Son las mismas canciones, pero llevadas a que la gente interactúe un poco más, a que la gente lo d i d a de una manera un poco diferente. Háblame un poco del, del primer tema que sale en el disco, Pez de Plomo. Pues Pez de Plomo es un tema que se compuso en Inglaterra también. Es un tema que en este caso compuse yo. Habla un poco de pues, la rutina, ¿no? de esa, esa espiral en la que se m e t í a mucha gente, en las relaciones, en las que llega un momento en que muchas. Cosas de las que hace se hacen casi de manera robótica, son situaciones en las que te des inmerso. De ahí frases como Domingo Centro Comercial, u ¿no? e s una canción un poco ...bueno, totalmente autobiográfica. Y nada, decidimos que fuera el primer single porque consideramos que representa muy bien las dos vertientes que se pueden encontrar en el disco. Es una canción que se encuentra p u e s e s o n a d a n d o un poco entre canciones un poco más rápidas, un poco más con más energía. Y otros medios simpos que se pueden encontrar también. Hay otro tema que a mí me, me ha encantado y me ha enganchado mucho. Es insignificante. Habla de, de malas experiencias, ¿no? Un poco en relaciones entre personas.、Eh, para hacer una canción enérgica, así con, con fuerza, ¿es mejor una letra negativa como el desamor o el despecho? ¿O es mejor una letra positiva? Bueno, eso es algo que nos han dicho alguna vez, ¿no? Que igual somos un poco pesimistas. Pero lo cierto es que sí, o sea, nosotros cuando nos encontramos en una situación positiva y agradable, pues decidimos disfrutarla sin darle un poco más sin darle más darle vueltas. s、si、í es cierto que cuando estás en momentos un poco más complicados o te encuentras despechado, como tú bien dices, o has tenido alguna mala experiencia, cuando salen este tipo de, de letras. Igual es un poco terapéutico también、mm. el sacarlo todo fuera y, y dejar constancia de ello con una canción. Sí, es lo que decía alguien por ahí, no me acuerdo quién, quién lo dijo, pero me acuerdo de esta frase que decían que, que cuando hace bueno y hace sol, sales a la calle y disfrutas la vida, y cuando está lloviendo y hace malo, pues es cuando te pones a escribir, ¿no? Un poco como metáfora de esto. Es que sí, estoy totalmente de acuerdo con e s o o sea, Realmente、uh -huh. cuando estás en un buen momento b u e n o en s s t á v i e d o una situación en la que te encuentras bien, pues no se compone igual. Es cierto, lo, sé, lo veo totalmente así.、Uh -huh. Vuestro sonido se puede definir un poco como pop rock, con una clara influencia British, ¿no? ¿Tuvo mucho que ver esta estancia en Londres? Bueno, el beep pop en sí ya es un, un estilo de música que ya escuchábamos de antes, antes de irnos para allá. Allí tuvimos la oportunidad de, de ver mucha música en directo, de movernos mucho por porque es, lo que es todo el circuito de, de salas con música en directo. Y sí, la verdad que lo único que hizo eso fue un poco afianzar la idea que teníamos del camino que queríamos seguir. Fue importante la estancia allí en ese sentido porque afianzó un poco pues, la idea que teníamos de cómo, cómo queríamos que suena el grupo, pero ya viene, viene delante ya. ¿Qué Primer disco ya está grabado y ahora toca presentarlo en directo. n o Y Tenéis fechas en noviembre, como por ejemplo en Pamplona el día 12 en la sala s u b s u e l o o el día 18 en, en, fabre, en la fábrica de chocolate con Paul 314 en Vigo. ¿no? Tenéis más fechas, ¿no? Sí, bueno, en noviembre, pues como bien dices, el 12 de noviembre estaremos en, en Pamplona. Luego empezaremos una pequeña gira de tres conciertos por, por Galicia. Estaremos en, en Vigo, en la fábrica de chocolate,、uh -huh. en Pontevedra y en Coruña. 18, 19 8 1 y 20 de noviembre,、uh -huh. y bueno, la verdad que se están cerrando más. Estas son las primeras fechas que, que tenemos cerradas. Hay alguna fecha más por ahí, y nada, encantados. Como bien dices, compartimos escenarios y s t r a y e c t o i a s con Paul 314.、Uh -huh. Así que nada, esperamos que la gente tenga una buena respuesta a estos tres conciertos. Bueno, pues David, ha sido un placer tenerte aquí en la zona 6-9 y un placer presentar、eh, un disco tan bueno como este, ¿no? Perfecto, b u e n a el placer es mío, muchas gracias y para lo que queráis aquí estamos. Bueno, pues David de Magnética, un saludo y gracias por estar aquí. Venga, gracias, hasta luego. Y la zona 6-9, y la zona. Babe, tonight Somos una radio. Pero somos el programa con más novedades por minuto. Primero, primero, lo escuchas aquí.